Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Motomaníacos? Aquí en una nueva edición de este programa dedicado al mundo del motociclismo. Hoy es martes 26, así que estamos arrancando una nueva edición con programación, con comentarios, con información sobre el motociclismo. Estaremos conversando con Betty de Punta Alta, dueños de la libertad, que está realizando este fin de semana un nuevo encuentro. Así que nos estará contando. De lo que están desarrollando para este fin de semana. Y también tenemos información de la gente de Tandil. Nos estaremos comunicando con un integrante de Motosierras Tandil que va a estar contando del próximo evento que va a desarrollar la gente ahí en Tandil. Así que bastante información para este programa que arranca. Este, ¿Vamos a arrancar con música o arrancamos con la tanda? Sí. Bueno,、eh, les voy a r e c o r d a r n o por dónde nos pueden escuchar primero, antes de ir a eso.、Eh, estamos 104.7 MHz. Nos pueden escuchar a través de la página www.fmindirock.com.ar y a través de www.caballosdemetal.com.ar. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo ahí. Les mando un abrazo muy grande para todos. Así que arrancamos con la programación de este día martes. Seguimos en Motomaníacos. Lundy Centro del Turco. Aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio 1128. Celular 1564-6138, 3 Arroyos. Zeusmi Vet. Veterinaria de pequeños animales. Clínica en general, internación, cirugía.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 Bien, continuamos en Motomaníacos. Bueno, les habíamos comentado que íbamos a estar comunicándonos con Betty de la ciudad de Punta Alta. La tenemos en línea. Hola, Betty. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a la audiencia. ¿Cómo estás, Betty? ¿Todo bien? Bárbaro, bien, bien. Ya todo preparado para el evento que se viene este fin de semana. Así que nada, c o n t e n t o Ya con gente en, el, en nuestra sede. Y、bien. bueno, mañana están llegando de Cipoletti y pasado, bueno. Nada más. <risa> perfecto. Así que, contenta e viendo que no nos llueva nada más. Sí, no, pero yo estaba mirando el pronóstico del tiempo. Creo que si Dios quiere, van a tenerle suerte que no, no van a tener lluvia. Por lo menos viernes y sábado va a estar bueno el, el clima. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, es lo que dicen, sí. Así、Ojalá. que perfecto. Mucho trabajo, me imagino, para poder llegar a, a concretar todo lo, lo que uno había pensado en el año, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero、eh, no se nota porque lo, lo, yo al menos nosotros lo disfrutamos,、eh, trabajamos bastante, pero feliz para recibir a toda la gente que viene a acompañarnos.、Eh, así que nada, contento, no se nota el cansancio cuando se hacen las cosas con, con gana y, y con ansia de verlo a los amigos, llegar a los motelos y compartir. Sí, me imagino, aparte vos, le ponés una garra tremenda para, para llevar los eventos adelante. Así que bueno,、eh, siempre hay colaboradores、Gracias. que están al lado tuyo dándote una mano también. Siempre, siempre, sí, sí. Este año está la Parca Motera, la agrupación, y los Puercos del Infierno, que también agrupación. Perfecto, y, ellos te van a estar colaborando con vos con el evento. Sí, sí, sí, sí. También están los padrinos. También、claro. están los padrinos, que es e h u e l c h e así que también colaboran. Perfecto. Y bastante. ¿Qué tenés sí, sí. pensado? O sea, ¿qué tiene pensado la agrupación ya arrancando el viernes con el cronograma de actividades? Bueno, nosotros arrancamos el jueves ya.、Ah, la、bien. gente que tenemos hacemos apoyo al disco, obviamente que es para invitar a toda la gente, compartir y sin costo. Y el viernes ya tenemos todo preparado, listo, que lo, lo acomodamos el jueves para recibir a la gente y para bueno, los que están ya, desayuno y agua caliente, todo que también s es sin costo.、Eh, Y bueno, tenemos, va a poner arrancar con los juegos de e s t r e l a el viernes a las 2 de la tarde. Después a las 20 abre el espectáculo, la banda de música de Crucero General Verano de acá de Punta Alta, d、bueno, excombatientes bueno, e también. El orgullo de tenerlo, este, muy agradecida que ellos estén siempre con nosotros, que ya la segunda vez que estarían y, y feliz, la verdad. Y después de eso empieza, bueno, van a estar, este,、eh, hablo el viernes,、eh, va, a estar este, va a haber entrega de mención, estas cosas así, bueno, y este, o l p e Sergio Volpe, que es solista.、Perfect. Y después se hace un concurso de baile, eso el viernes a la noche. Bien. Y bueno, va a haber guiso carrero, un guiso carrero que se, que lo van a, lo, se va a preparar ahí para compartir con toda la gente, también es sin costo. Y b、bueno, u el n o y e sábado está lo más fuerte: que probablemente vamos a hacer a las 11 de la mañana un, este, un tour hasta el, este, donde están los ex veteranos y bueno,、eh, los veteranos, y, bueno, para que vean un poco el museo y esas cosas. Mira, muy bien. Este, muy bien. A las 2 de la tarde se v a a hacer este, los juegos de e s t r e c a a las 15 empieza una banda local de unos pibes divinos que la están rompiendo. Eh, y bueno, a la las 16 también se va a hacer entrega de, de, de, de menciones, así para adelantar un poco. Y a las 18, bueno, a las 18 salimos en、eh, Caravana, volvemos a las 19 y tipo 19, y 30,、eh, 20 ya estará tocando las bandas, arrancan las bandas ya. Este, tenemos a las chicas,、eh, las damas del rock, tenemos a Libres, que es de los puercos. Eh, después seguimos con este, Volpe. Este, después seguimos con este, Lisboa. Hay elección de reina. Elección de reina a las 22. Bien.、Eh, reina y rey, por supuesto. Y después de eso, bueno, cierra la parte de bandas, Lisboa. Así que este, estamos ahí. Y a partir de, después de las 2 en la noche está el show de g a t ú b e l a Mirá. Ah, re completo. El, el show re completo de todo el fin de semana. Sí, sí, sí, sí. sí. Y después, bueno, l a el show de g a t ú b e l a con concurso de baile y esas t cosas. No es s t r i p p e r e ¿eh? no. s concurso de baile. Concurso de b a i l e Sí, sí, sí. La g a t ú b e l a Baila Sur. Vi los avances en, en las redes sociales que está g a t ú b e l a el、sí. sábado. Así que la verdad sí, que, que un, la un programa muy, muy nutrido para viernes y sábado. La verdad que. Y, y, y todo, este año, s í、sí, este año nos dieron pileta, así que tenemos pileta también. Ojalá que haga mucha calor así lo aprovechamos todo. Perfecto. Y, este, y bueno, tenemos por supuesto la pileta y pusieron un, este, un salvavidas, un, un ahí, un e s i l l o para colaborar, para que mire si. Empieza a saludar a alguno medio seguido, ¿viste? Para que lo saquen. Claro. Entonces, sí, sí, sí, ni hablar. Algún alegre. En inglés dice help, help, y piensa que está saludando, ¿viste? No, no, está pidiendo auxilio. Claro, está perfecto. O sea, pensaron en todo. Patito, ¿no? Pensaron en todo para que esté todo cubierto. Sí, sí, la verdad que sí, sí, la verdad que sí. Estuve, anduvimos bastante. Eh, va a estar una de las nenas también el viernes, seguramente y el sábado, la nena que nos representa a nosotros en el, en el espigüe. Así que, no, muy contento. La verdad que muy contento.、Eh, el apoyo de los comercios, de las Café s Comercio,、eh, es tremendo. Así que muy agradecida de mi amiga Moni, que siempre nos provee el pan, la s factura, s los bizcochitos y todo lo demás. Claro. Perfecto. sí, la panadería Luján, le paso el chivo de paso, le paso el chivo sí, ahí. Sí, ningún、no、me... problema, sí, si、sí, e puede... eso te, te iba a preguntar a quien que te querés agradecer. Pablo Smith, Pablo Smith, sí, que tiene el taller, beta de todo lo que es este aceite y siempre, viste, para los sorteos está él ahí colaborando con algo, siempre, viste. Sí, sí, y sí. Yo y le digo siempre, Pablito, está bien que tengamos una mitad, pero no me va a dar aceite usado. Le digo, dame <risa> la s botella s en... cerrada, s que es mi amigo. ¿Algo en, algo, en pasado <risa> le, algo en pasado le pedí. Claro, no, no, no, v e n í a a dar. <risa> a v e c ya fue a regalar, le digo, gato, p o libre, no, por favor. <risa> n、no, sos terrible. Para gato、no? la tenemos a la catuela ahí arriba. A veces que...、uh, va a estar terrible ese, ese, ese show. No, la g a t u e r a no sabes. t á p ¿eh? e n s a ensayando todos los días. Está, ¿eh? ¡Uh! No, impresionante. No, Sí, sí, está ensayando en lo que s t Lo sigue, van a pasar está, muy ¿sí? divertido el fin de semana. La verdad que sí, la verdad que sí. Así que, este, de ahí de Monto Maniaco, Sergio supongo que estará acá para. Sergio se llama, ¿no? Ya me olvidé el nombre. Me... O、ah, no, o quién decimos? ¿A Quique? Quique, Quique, Quique. Sí, Quique ya、Aquí. tiene todo preparado, olvídate. Decir、sí, que, sí, que traiga la zunga tigrada porque hay pileta y por ahí de última. Opa, nosotros no sabíamos、caluchosa. esa parte, no sabíamos que usaba esas cosas. Nos estamos enterando sí, ahora. Sí, sí, sí, sí, ah, ya sí, lo viste vos. Que... Oh, por supuesto. No, no, yo adelante aplaudiendo, ¿no sabes?、Pero、me quema las manos tanto aplaudir cuando aparece. No, no, no. Es información nueva, no la teníamos nosotros esa. Si <risa> está escuchando, o q u es lo cierto? <risa> Para todos,、nah, pero sobre, sobre todo humor y re, uno re, reírse y disfrutar de, de lo pero que le guste. e s t a s í contenta, e s p e r a a la gente, como le decía a y a un amigo, pero l i c e Voy a ir solito porque al final me iban a acompañar. Vos arrancás temprano, despacio. Si v e que te agarras sueñito, te quedás por ahí, te agarras un miércoles. d e l l e g u un jueves, está bien. No, no, no, voy a i r mañana. m i a mi amigo Franco de Cipoletti. l Espectacular. Qué bien. Así que nada, contenta con las bandas también. este, No, no, no. Copado, copado. Sí, sí, muchísima actividad y han, han trabajado para poder dar un, un fin de semana muy completito que la gente lo disfrute a full. Sí, sí, sí. Oliver, Oliver, lo tengo nombrado Oliver, que también va a estar con nosotros. viste, Un loco que se r e c contra Copa, que siempre está, pero con la publicidad full, ¿viste? Claro. Eh, no, no, muy. Hacia el local también, por supuesto.、Sí. Capi Sánchez, un maestro, un maestro del, del rock and roll, que tiene la que representante de las damas del rock. Y bueno, maestro que acá lo que mayoría que aprendimos a tocar la guitarra, gracias a l Capi y a m a n z a que son dos grandes del rock acá de la música en puntal. Mirá vos, impresionante. Pero el m a n z a ya está retirado, ¿viste? Claro.、Y、sí, sí, sí. Ya, ya está, ya está. e s t a edición limitada. Así que claro. Seguimos. Está como yo, más o menos, ¿viste? No. ¿Este qué número q u é número de encuentro es este, Betty? El décimo primer, décimo. once años ya. Once años. El、bien. nuestro, exactamente. Por eso pasamos a ser el, el clásico de la costa atlántica. Ya tenemos una trayectoria, feliz por eso. Cada vez que me acuerdo me emociono porque pasamos mil cosas. De las mil cosas siempre con satisfacción, que te pase lo, las cosas, digamos, muy, muy emotivo. Es ¿eh? muy emotivo, son 11 años, mato. Sí, es、eh, mucho tiempo, la verdad ex, que. Al principio pelearla, yo que prácticamente que el que me conoce realmente,、eh, cuando yo arranqué acá, a Punta Alta, no lo. O sea, la gente siempre lo vio así como las motos, que mucha gente、eh, grande, una zona militar. Claro. Traer a hacer un moto encuentro en una zona militar, y la verdad que eso me reenorgullece de poder haber sido la m e n t o r de todo esto al principio, de poner, decir a la gente nos conocen, que nos conozcan. A nosotros, los motociclistas, que no andamos como en las películas, los cadenazos, ni nada, de esas cosas, hacer fantasía, le digo, acá es una familia, el motociclismo es una familia, nos cuidamos entre todos, no tenemos problemas, no nos peleamos. Y si hay un mínimo, siempre se habla y siempre q u e damos los abrazos. Para mí,、eh, yo no tengo nada que decir contra el motociclismo, prácticamente 40 años dentro del motociclismo. Y más que nada a los varones, a los hombres, a, lo, a los moteros, siempre les agradezco porque hubo tantas veces que compartimos, tantas cosas, y siempre con el respeto, ¿eh? siempre con respeto. Eh, yo les digo, acá tienen que venir a la gente Punta Alta, que ahora entró este,、eh, Cultura y otro intendente y Cultura agarró la parte, digamos, de poder hacer él mismo, en p r e n s a el flasher y poner a invitar a la gente. Y como yo le dije, que vengan a conocer nuestro estilo de vida. Somos familia, no no, andamos ahí al, al, peleando, no, no e la policía misma. Los o t r o d í a le dije, usted nueva la que entró, ahora también la oficial. Y le digo, no, tiene que venir. Nosotros estamos agradecidos que den una vuelta si nos conocen y si se dan cuenta de lo que somos, lo que hacemos. Claro, no, no,、sí. yo te digo, la verdad que apoyo totalmente las palabras que, que, que estás diciendo, porque así como decís vos: el motociclismo es una familia, uno lo disfruta cada vez que puede participar y, y uno siempre tiene confraternidad, o sea, compañerismo, un montón de cuestiones que uno lo hace bien y. Y eso, el motociclismo son gente normal, gente trabajadora, gente de todos los estilos, pero que se juntan en un punto y, y hay mucha camaradería. ¿Sí? Como le dije yo, somos hermanos de la ruta, somos hermanos. Como siempre digo, mi lema: dos ruedas y un motor es una moto, y para mí sos un hermano. Claro. Y, y, y cosas, viste, que hay gente que no lo entiende, bueno, pues no está dentro de nuestro, de nuestro mundo y no es nada. Nada que los asuste, al contrario, cuando conocen, se, de, de, lo aceptan, lo admiran, y mucho, s como dicen, no entienden el por qué decirnos hermano. s Y bueno, hermano es una palabra muy grande, ¿viste? Hermano, sí, sí. y sí, somos hermanos de la ruta. Exacto. Porque estamos, tenemos que estar siempre. Eh, más en las malas que en las buenas. Pues las buenas nos juntamos de por sí, ¿viste? Claro, eso es muy, muy, <risa> muy cierto. Sí, y sí, Por eso,、cierto. casualmente, a través de los años que yo que recorrí, estuve desde el principio de los motoencuentros juntadas,、eh, recuerdo muchísima gente que, que ya hoy no están y que, bueno, este, iniciaron como el Negro León de, de, de, de allá de d e r ó este. Era un loco, viste, y yo lo tengo presente, por eso que trato de poner siempre un precio bajo. Claro. Que yo cobro menos hacia a lo que. No importa, porque no, para mí,、eh, vos, vos, motociclistas, cualquiera de mis hermanos, no son un número para mí. Son motociclistas que vienen a compartir y a vivir su espacio, un lugar donde nosotros peleamos todo s para que esto esté y le podamos brindar lo mejor. Eh, por eso hago muchas cosas que, que a ellos sé lo que cuesta, porque a mí me costó cuando uno muchas veces sale de viaje. En mi época, cuando salía por tres semanas y volví a los d o s qué sé yo, decía por,、uh, voy a moto asado y volví a una vez a los tres meses. No, impresionante. Entonces, ¿viste? Entonces esas cosas v i s te te quedan marcadas, decir,、sí, tener un lugar como yo l e ofrezco a todos, un, un espacio como el que tengo en mi sede, una. que Futura moto posada que ya lo usan así, que no le cobro nada, es cero cero、claro. pesos. Sí, sí, sí. sí. Es, para, es, para, es para mi familia. Sí, lo brindas, lo brindas de corazón. Para recibirlo, para recibirlo, porque tengan un espacio, porque se sientan cómodos, para que se sientan protegidos. Y cuántas veces no dormí yo al lado de mi moto cuando viajaba, y, y es, es lindo tener un espacio. Y lo hago todo pensando en, el,、eh, en mi familia, que es l m o t o c i c l i s t a Exacto. Luego, sí, sí, mientras sí, sí. Lo viví pueda de esa hacerlo, forma. Mientras pueda hacerlo, mientras Dios me preste vida y salud, lo voy a seguir haciendo. Sí. Porque es lo que sí, me sí. llena de satisfacción y la felicidad más grande es verlo llegar. Sí, y lo, sabe, lo sabemos porque te c o n o c e m o s hace rato y sabemos cómo, cómo manejas todo esto, que para vos, como decías, es una familia y, y te hace tan bien que, que, que es lo ideal es poder seguir brindando todo lo que, lo que puedas. Exactamente, sí, sí, sí, como digo yo, todo lo que hacemos no lo sentimos en cansancio ni nada, ni agotados ni nada, estamos tan contentos y tan felices que, que eso no, no, no, no se nota, no se nota, no se nota porque estamos ansiosos y recibiendo gente, ya,、eh, ya tengo gente ahora y mañana sí, ya e m p i e z a a llegar otros chicos, como te dije, mi amigo Franco de, de, de Cipoletti. Y bueno, después pasado, llegan los de la gruta, de cinco saltos, y bueno, en fin, ¿viste? Sí, sí, ya tenés confirmado un montón de gente que te va a acompañar. Exactamente, ahí tengo un amigo también que viene de hacer constitución de Santa Fe, Lisandro, así、Mirá. que ahí está acomodando su trabajo para salir. Quiero salir el jueves, quiero salir el jueves, no me dejan, me voy a tener que ir el viernes, ¿viste? Y esas cosas. zona Que uno vuelve al, a, a lo que uno ya vivió, de decir, pero me quiero ir hoy, pero igual, ya tengo que salir mañana, no importa, se、claro. conformó, pero ya no dormí casi a la noche pensando que tenés que salir mañana. Y las mismas sensaciones las tengo yo de hace casi 40 años, las mismas las puedo tener mañana si salgo en la moto.、Claro. Tengo la misma emoción, e la misma sensación, el, el, el ansia de decir, ya salgo, y para todo lo mismo. e s a s í Bueno, y uno Betty. una r r e g a de que les vaya bien, que disfruten,、sí, que tengan buena ruta. Y desde ya le s digo a todos los que vienen, buena,、eh, les deseo buena ruta, suave viento. Sí. Y esto es una fiesta, el, clásico, el clásico de la costa atlántica. 11、Exacto. años ya, dueños de la libertad, los espera. Y para brindarle lo mejor y que pasemos un fin de semana espectacular. Si Dios quiere, Betty, nosotros te, brindamos,、si、te deseamos lo mejor. Que sea todo con éxito, que, que la gente te acompañe, que sabemos que va a ser así,、eh, que el tiempo los acompañe, puedan disfrutarlo. Y la verdad que yo, muy agradecido que te hayas comunicado con nosotros, que nos cuente todo lo que venías realizando hace tanto tiempo, que sabemos todo lo que la garra que le pones, igual que todos los chicos que están al lado tuyo y los colaboradores que tenés ahora para este evento también. Así que yo le s mando、sí. un saludo general a todos los que están. Haciendo un poquito para que todo salga de 10, que, que apoyen este evento. Sí, sí, sí, Así sí, que sí. un saludo muy grande. Yo te mando lo que vos quieras agregar. Sabemos que, bueno, la radio, me gustaría estar charlando un, mucho tiempo, pero no, no puedo hacerlo. Sí, tiene s u e s t e de tiempo. Exactamente. Pero、eh, bueno, yo, eh, la verdad, que muy, muy contento de poder haber charlado con vos. Bueno, no, yo, en nombre de todo mi, mi motogrupo y de mis colaboradores,、eh, Te agradezco por tenernos,、eh, tener este espacio para poder este,、eh, hacer digamos, llegar a los que por ahí viste, no, no, no, no escucharon, no, no sabían, este, para hacernos llegar y para tener que nos tienen en cuenta. Así que, muy lindo programa, felicitaciones, sigan así que es nuestro, nuestro programa porque es motociclista. Así que nada, todo lo mejor y también así ustedes que sigan adelante, que así están, pero de 10. Muchísimas gracias, b e o t i Y más, i j a Te agradezco, te agradezco todo, e e a a g r d z c t o te mando un saludo muy grande. Y bueno, estaremos en contacto si Dios quiere.、Eh, nos veremos pronto, así que vamos a tratar de poder, aunque sea, ir el sábado para estar un ratito con ustedes. Pero bueno, nuestro representante sabemos que el viernes va a partir para Punta Alta para compartir un fin de semana con ustedes. Así que bueno, un abrazo muy grande y nos vemos pronto si、ya、Dios quiere. Ah, estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Un beso muy grande, muchísimas Betty. Muchísimas gracias y buenas noches, tema tuyo y a toda la audiencia. Gracias. c h a u c h a u c h a u c h a u Bien, bueno, cerramos la nota con Betty, de Dueños de la Libertad, de Punta Alta. Así que, bueno, contando todo lo que están desarrollando para este fin de semana. Así que se viene el c e encuentro de Dueños de la Libertad en Punta Alta. Bien, continuamos aquí en Motomaníacos. Tenemos información del Campeonato Buenarense de Velocidad. Le vamos a comentar cómo vienen los campeonatos de estas categorías. Comenzamos con Moto 3. En la primera ubicación se encuentra Casimiro Facundo con 380 puntos. Segundo, Lemos Ignacio con 366. Skyne Diego con 311. En la 300 Stock se encuentra primero Ortiz Ediseo 325. Chitusi Luis con 248. c a r v a l l o Alexis con 229. Nuestro amigo y gran compañero Marcelo Santillán en el puesto número 10 de la ciudad de San Cayetano. Le mandamos un abrazo muy grande a Marcelo. 300 Pro. Milone Valentino, 319 puntos. Valor Valentín, 291. Casimiro Facundo, 274. En la 600 Stock, Cronebit, Pablo, 312 puntos. Mar,、eh, Marcos este, Barbaro, 309. Erran César, no, perdón, Marcos Marcelo 309, Errar César 258. En la 600 SBK, Tome Mauro 324 puntos, b a r b a r o Marcelo 290, Lucy Juan Pablo 254. En la 1000 Stock se encuentra Crufeli Gerardo 274, Segundo Martínez Lucas con 128 y De Angelis Leonardo con 80 puntos. Y nos queda el 1000 SBK, que se encuentra Hernán Bruesas, que nos ha estado siempre pasando alguna información de la ciudad de Bahía Blanca. Se encuentra en el campeonato en la primera ubicación con 294 puntos. Segundo, Agustín Donati con 244. Y tercero, Bruno Novillo con 300, 238 puntos. Se、si、viene la última fecha de este campeonato, se va a desarrollar el 7 y 8 de diciembre. En el campeonato bonaerense de velocidad, el premio coronación se va a desarrollar en el autódromo de San Nicolás y lo pueden ver en vivo. La transmisión en vivo por YouTube,、eh, la página es SBK Bonaerense. Así que、eh, ya saben, 7 y 8 de diciembre, último premio coronación del año del Superbike bonaerense. Así que bueno, atentos, vamos a estar después comentando cuando terminen los campeonatos. Cómo salieron los campeones, quiénes son los ganadores, y bueno,、eh, capaz que estaremos comunicándonos con Hernán y o con Marcelo, que nos cuente cómo le fue el año o una reseña de, de la actividad que desarrollaron con estas competencias. Bueno, tengo para contarles las fechas de, que se van a desarrollar en el campeonato de, super, de MotoGP perdón, del 2025. Arrancan en Tailandia el 28 de febrero, el 14 de marzo en Argentina. Que ya, bueno, me imagino que habrán visto en las redes sociales, ya están en la venta los abonos para poder participar de esta fecha de Argentina. Que retorna, el año, este año no se realizó, así que retornan e el 2025. El 28 en GP de las Américas, en Estados Unidos. El 11 de abril en Qatar. El 25 de abril en España, en Jerez. El 9 de mayo en Francia. El 23 de mayo en Gran Bretaña. El 6 de junio en Aragón. El 20 de junio en Italia. El 27 de junio en Holanda. Ahora les paso a contar las siguientes fechas. El 11 de julio en Alemania. El 18 de julio en República Checa. Después, el 15 de agosto en Australia, el 22 de agosto en Hungría, 5 de septiembre en Cataluña, el 12 de septiembre en San Marino, el 26 de septiembre en Japón, el 3 de octubre en Indonesia, el 17 de octubre en Australia, el 24 de octubre en Malasia, el 17 de noviembre en Portugal y el 14 de noviembre cierra en Valencia, en España. Estas es son las fechas. del campeonato de MotoGP para el 2025.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 Motomaníacos Motomaníacos Martes 21 horas Repite Viernes 16 horas Motomaníacos Radio Cooperativa Indie Rock Muy buenas rutas Muy buenas Muy rutas Muy buenas rutas Bien Continuamos en Motomaníacos Bueno les habíamos comentado que íbamos a estar conversando con Miguel De la agrupación Motosierras. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo、Buenas、estás, Miguel?、Noches. ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo va eso? Bien, bien, acá estamos. Bueno, preparando、perfecto. el evento. Preparando el evento. Bueno, contanos básicamente、eh, qué es lo que van a celebrar, dónde lo van a desarrollar, más o menos una reseña de, de lo que están preparando para, para esta fecha. Dale, sí, nosotros en realidad lo que hacemos es una fiesta aniversario. Festejamos nuestro aniversario, ya el número, este l número, e año, el número 24, ¿sí?、Eh, va a ser en, en nuestra sede, como fue el año anterior, ¿sí? Este, y bueno,、eh, es el sábado siete, a partir de las diez de la mañana están todos invitados, ¿sí? Este, también tenemos、eh, un pequeño lugar para el que viene de lejos, s Eh, poder acampar.、Eh, es un,、eh, un, un acampe、eh, rústico, decimos nosotros. ¿sí? Tiene el, el luz, el baños, seguridad, pasto, pasto, el pasto cortito y no mucho más. ¿sí? Eh, en el lugar ese no se va a poder hacer、eh, fuego porque está cerca de un pinar que tiene un poco más de 100 años. Este, sí se va a poder hacer en nuestro. Eh, en el predio, en el predio nuestro, en nuestra sede, que está lindante a donde van a estar、eh, las carpas. s í Ah, bien, perfecto. O sea, que sería el predio de ustedes y al lado tienen la posibilidad de que la gente pueda acampar. ¿Estoy entendiendo bien? Exacto. Bien. Sí, sí, así es. Perfecto. Bueno,、eh, así que bueno, los preparativos,、eh, 24 años, la verdad que es un número importante para, para una agrupación,、eh, muchísimos años de, de realizar eventos. Sí, sí, sí, sí, yo estoy, bueno, soy uno de los、eh, fundadores de, de Motosierras,、eh, bueno, junto con Luis Peto r v i e l o y Hernández Quillarte. Y sí,、eh, digamos, lo, entre los tres la vimos nacer vos, a Motosierras, y, y seguimos. Que es un dato、eh, que eh, no sabía que vos eras uno de los fundadores de Motosierras, eso no lo sabía. Claro, sí,、Mirá、sí. Mira vos, sí, impresionante. t e e s Y bueno. Ya uno, digamos, año tras año, viste, trata de, de, de mejorar para que el motociclista que viene lo pase lo mejor posible. ¿sí? sí, ni hablar. Yo me acuerdo muchos años de haber pasado unos encuentros inolvidables. Me acuerdo las caravanas nocturnas que hacíamos en Tandil. Esa, eso, eso era un evento increíble, eso. Sí, sí, sí. sí. sí, un sí, sí. Bueno,、eh... varias, varias participé de nocturnas porque ahí en la Quinta Belén, me acuerdo que participábamos en la Quinta Belén. Que es un predio grandísimo, un lugar bárbaro para, para pasar ahí el fin de semana. Pero las caravanas de Tandil eran algo especial porque Tandil en moto, bueno, es algo increíble para, para disfrutar. Tal cual, como decís vos, sí, sí, sí, tiene subidas, bajadas, lomas, curvas. Eh, eh, las sierras, sí, dan para eso. Este, sí, sí, fue un. Bueno, pues nosotros decimos,、eh, ya hace 4 o 5 años que, digamos, como que mutamos primero a MotoFest. Y después ya e l año pasado y este, directamente decidimos hacerlo un día, que es un día y la noche para que acampe, ¿sí? Sí, sí. Nada más, por una cuestión de, bueno, de que lo que pasa en varios lugares con el tema de, viste, de, de, del tema de, de los, ¿cómo es? De los m o t o ciclistas que vienen a hacer ruido, ruido molesto、sí. y todo eso. Lamentablemente. O, bueno, como decís vos, lamentablemente, ¿sí? Como decís vos, en las caravanas se nos montaban en, en los trayectos y bueno, era todo un poner en peligro al, al mototurista que venía, viste, a h a c e r l o bien. Sí, vos sabés que el otro día fuimos, con mi señora fuimos a pasear a Tandil y bueno,、uh -huh. decidimos tomar unos mates la tardecita en el, en el parque, en, en, en el arco. ¿verdad? Ah, sí, sí, bueno, sí. Bueno,、sí. eh, La verdad que yo me asombré lo que es el ruido que se escucha, increíble, pero bueno, no, no sé qué.、Sí. Eh, no solamente en Tandil, o sea, te lo comento como en Tandil porque justo se da charlando de tu ciudad, pero、eh, sí, en sí, muchos no, no, lugares, no.、Eh, lamentablemente por estas cuestiones, se ha tenido que dejar realizar varios eventos porque se complicaban este, poder desarrollarlo con normalidad, digamos. La gente no podía disfrutar de, de lo que iba a hacer, no podía disfrutarlo. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí, por desgracia, sí, para el que, al que le gustaba ir, digamos, a hacer.、Eh, bueno. A comer una s i l a con un amigo, conocer o、eh, encontrarnos con, con gente ¿sí? de, de otras ciudades, de, de otros pueblos, este, en eventos que sí, por desgracia,、eh, o no se hacen o se hacen de, de otra forma. ¿viste? Claro, claro, ni aun de hablar. Sí, el, el, la, lo que hacen ustedes ahora es como mucho más este, relajado, como para evitar situaciones y no tener que. Que andar con cuestiones que la verdad que no están pensadas para que se realicen, que lo que uno quiere es disfrutar, que la gente vaya, que disfrute, que ustedes le puedan brindar lo mejor que pueden y que sea un momento grato, digamos, que no tengan que andar con cuestiones que, resolviendo en el momento, que, que lamentablemente pasa, pero la gente común, o sea, lo que disfrutamos de la moto, no somos los que hacemos esas cosas, esas cosas pero bueno, está en todos lados, la verdad que está en todos lados. Sí, sí, sí, sí, sí como decís vos, tal cual. Eh, sí, sí, eh, la entrada, digamos,、eh, el motociclista puede dejar、eh, la moto como es, con seguridad, que, que no le va a pasar nada en el sentido ¿no? de, de robo o alguna otra cosa. Este, y sí, es pasarlo bien, encontrarnos con, con gente, con amigos y, y disfrutar de, de, la, de, la, de la fiesta. ¿sí? sí, sí, ni hablar. Bueno, vamos a resumir: o sea,、eh, esto sería desde el 7 de diciembre. En la sede de Motosierra, que está ubicada en qué lugar? En la calle la l l a c es e Ru Camalén, 1965. Es,、eh, para que se ubiquen es、eh, paraje El Sentinela. s í、eh, Paraje El Sentinela, perfecto. Bueno, así que eso sería el 7 de diciembre. ¿A partir de qué horario arranca la actividad? A, a partir de las 10, sí,、eh, ahora ya está abierto、eh, al motociclista que, que, que llegue. Este, a eso de las 5、eh, de la tarde empiezan a tocar bandas,、eh, de, de, la mayoría son todas locales, de bandas locales. También viene Lo Gordo de Mar del Plata, este, hasta las 12 ¿sí? de la noche. Y、claro. después, bueno, sigue la fiesta con música ambiente, porque bueno los permisos municipales nos permiten solamente hasta las 12. Claro, sí, sí, hay como、en、un protocolo ambiente, que ¿no? cumplir. Claro. Un protocolo, sí, sin i hablar. Que ahí ustedes van a contar con cantina. Sí,、eh, sí, sí, sí, con cantina, con,、bueno, con, con precios módicos. Claro, ¿sí? ¿la manejan ustedes la cantina lo mismo de agrupación? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí perfecto. Perfecto.、Eh, la, la entrada, te comento como el tema de la entrada. La sí, entrada, ¿no? hay un buen colaboración que justamente la palabra lo dice: es colaboración. Si querés, lo colaboreas. Si no, pasas gratis. Sí. Bien. Este, el, el bono tiene un valor de 4 mil pesos e incluye un choripán. Perfecto. Sí, algo módico. Algo módico. Es un precio accesible、Exacto. y más、sí. si, tenés, si tenés para una consumición. Es una consumición y también ayuda porque bueno, nosotros, generalmente, cuando hacemos algún evento, eh, destinamos eh, una parte para este, alguna institución de acá de la ciudad. No、sé, e l motosado que hicimos el 9 de julio, por ejemplo,、eh, parte de lo recaudado fue para el hospital de niños, ¿sí? para a l g unos implementos descartables que necesitaban.、Eh, y bueno,、eh, pudimos colaborar con, con ellos. ¿sí? Y bueno, y ahora con esto lo mismo. El, el bono en parte también ayuda a, a tratar de, bueno, de, de, de, de colaborar con alguna institución. Sí, ni hablar, sí, lo, yo lo tengo presente porque, bueno, eso lo he vivido siempre, lo hemos visto, hemos participado. Yo he participado varias veces tanto de los, de los encuentros como de los motazados de, de Motosierra. He pasado unos momentos bárbaros en, en Tandil, la verdad que son momentos inolvidables porque lo que se vivía en Tandil este, era algo increíble y no se vivía en <risa> todos lados sin desmerecer otros encuentros, que no, no es que comparando una cosa con la otra, me refiero a, al entorno, o sea. Eh, dónde se hacía el encuentro,、eh, la ciudad, un montón de cuestiones que, que suman para que sea distinto. Claro, claro, sí, sí, sí. sí. Eso fue siempre、eh, como algo que uno quería participar de Tandil, así que bueno.、Eh, claro. Sí, igual, digamos, hemos ido.、Eh, siempre, yo, yo, yo siempre digo, la, la buena onda la tiene que llevar la persona, a n a No, eso, quédate pasar, tranquilo, que así. ¿viste? Uno tiene que ir a disfrutar. Exacto, tal cual. Sí, sí, sí. con la mejor, como todo, como, uno, como cualquier cosa que va a realizar. Uno tiene que tener la mejor voluntad, y bueno, las cosas salen de la mejor manera cuando uno le pone la mejor voluntad para todo. Tal cual, tal cual. Yo recién le escuchaba a Betty, y bueno, la energía que, que irradia y que le pone. ¿sí? Eh, también, bueno, saludarla por sus, sus 11 años, ¿sí? Este, y bueno, con, como te decía, con, con las ganas que organizas, v o l a escuchar y ¿viste? está muy, muy, muy lindo lo que hace, y obviamente, como digo, siempre con respeto. Sí, Como lo recalco, s eso también. Sí, olvídate, sí. La verdad que、eh, de las dos partes, porque、eh, cualquiera de las dos agrupaciones, en este caso que estamos realizando un programa, tanto Dueños de la Libertad de Betty, que son 11 años, tanto como ustedes, que son 24, la verdad que、eh, son para valorarlo porque han trabajado muchísimo y han llegado a cumplir unas metas que, que no es fácil de lograr con, con tantos años haciendo actividades relacionadas con el motociclismo. Sí, sí, sí. sí, sí de, por lo menos de. De la parte esta del motociclismo, ¿no? De, de, de, yo digo el motoviajero, el motociclista, ¿sí? Exacto. Tal cual. Perfecto. Y bueno. nosotros, bueno, siempre con, tratando de una vista social, ¿sí? De, bueno, de tratar de aportar algo a, a alguna institución o, o, o algún comedor, un merendero de, de nuestra ciudad. Sí, sí. Siempre lo han hecho ustedes, esa colaboración social, que, que la verdad que es muy bueno. Nosotros, de, de parte de m o t o c i c l i s t a también、eh, hemos realizado varias, varios eventos relacionados con eso, de poder colaborar con instituciones. Que la verdad que entre todos podemos、eh, sumar mucho, un granito de arena no cuesta nada para, para colaborar. Y entre todos se hacen grandes cosas. Y está bueno poder hacerlo, que sea, o sea compartir un, un fin de semana bueno o, o un día, lo que sea, no importa el evento que sea, pero que a su vez este, uno vea que. Todo lo que se logró y todo lo que se trabajó después se brinda en alguna institución que, que siempre está bueno poder este, llevarlo a cabo. Así es, así es. Sí, sí, está bueno. Bueno, Miguel, el tiempo es tirano, lamentablemente. Me gustaría seguir hablando con vos, pero、eh, no me queda más tiempo. No, problemas. Que, este, Ahora, no te hagas problema. Así que, no, no, yo t estoy agradecido, ¿sí? te agradecido por, porque este, nos recibiste, no, nos brindaste todo lo, lo, lo que vienen desarrollando para este próximo evento de este aniversario. Así que, bueno. La gente que no sabía ahora está informada también de parte de Motomaníacos de lo que van a realizar el 7 de diciembre ahí en Tandil.、Eh, que la gente los acompañe. Ojalá que el tiempo los acompañe. Que puedan desarrollar todo lo que tienen pensado y que, y que sea un éxito como calculo que si Dios quiere va a s e r Dale, dale. Muchas gracias. bueno, están todos, todos invitados, ¿sí? Ni hablar. Sí, sí, olvídate. Vamos a tratar de participar. Así que, este, bueno, te mando un saludo para, para vos. Un saludo para toda la agrupación. Que bueno. Me imagino que son varios integrantes, pero bueno, un saludo general que vos les brindés de parte de Motomaníaco de, del programa para todos. Así que este, estaremos en contacto. Y bueno, lo que quieras agregar para cerrar la nota.、Eh, no, no, no.、Mucho、agradecerte a vos, Mario, ¿sí? por bueno、eh, tener también la, la gentileza ¿sí? y, y brindarnos el, el espacio también de, de, de, ra, de ra, radiodifusión para, para,、bueno, para que todo el. el El público, digamos, el oyente sí, <risa> este, relacionado a las motos también sepa de, ¿sí? de nuestra fecha. Perfecto. Bueno, Miguel, este, muchísimas gracias. No, estaremos gracias en vos, contacto.、Eh, cuando, cualquier evento que realicen, sabes que tenés acá el micrófono a disposición para, para comentarlo.、Dale. Tenés mi número de contacto, así que estaremos、eh, para cualquier、Perfecto. cosa que precise. Sabes que Motomaníaco está a disposición. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Bueno, Miguel, te mando un abrazo grande. ¿eh? Éxito para, para el 7 de diciembre, si Dios quiere. Dale, dale. Muy bien, nos vemos. c h a u c h a u Abrazo. Chao. Bueno, cerramos la nota con Miguel de Motosierras Tandil, comentando de su próximo evento. 7 de diciembre, Motosierras Tandil festeja su 24 aniversario de la agrupación.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 15-64-61-38-3 Arroyos. s e u s m i Vet. Veterinaria de pequeños animales. Clínica en general. Internación. Cirugía. Estudios y tratamientos oncológicos. Atención a domicilio al t o 2983-64-1836.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 G Motos Bolívar 515. Consultas y turnos 2983-545807. Bien, continuamos con el último tramo de Motomaníacos. Les recordamos eventos de este fin de semana. También tenemos en Miramar. La agrupación Motosierras, el otro día estuvimos conversando con Cristian. El primero de diciembre se realiza el evento ahí, la moto juntada, la primera moto juntada de la agrupación Marisierras, la entrada en el alimento no perecedero. Eso por un lado. Después、eh, tenemos este fin de semana en Viña del Mar, Villa del Mar, el once Moto Encuentro que organiza Dueños de la Libertad. Eh, así que bueno, los esperan ahí, Betty, con toda su gente y todos los colaboradores.、Eh, van a encontrar con este, cantina a las 24 horas, con leña, con duchas, baños químicos, menciones, sorteos y como dicen ellos los chicos, un encuentro a la vieja escuela. Así que bueno, estarán, este, están todos invitados para compartir estos, estos eventos. Bueno, estamos cerrando ya el programa. Eh, bueno, sepan disculpar, por ahí este, tenemos un pequeño corte con, con el vivo, pero bueno, este, son cositas que pasan. Así que, este, gracias por estar ahí en un nuevo evento, por estar participando, por escucharnos. Un saludo muy grande, gracias Dieguito por estar con nosotros en la operación técnica.、Eh, un agradecimiento para Betina que nos vino a llevar mate. Así que gracias por el aguante. Debía mostrar el mate, que no es mío,、eh. no piensen mal que no es mío, es de Betina. Porque, no, Yo digo porque vieron los b r i l l i t o s No, pero no es mío, es de Betina. Bueno, motomaníacos, gracias nuevamente por un nuevo programa, por estar ahí. Les mando un abrazo para todos, gracias. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes. Un abrazo muy grande para todos. Buenas rutas al fin de semana y, como siempre, usen el casco para andar en la moto. Abrazo grande.